Capítulo 10 Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel veintitrés años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galahadita, el cual juzgó a Israel veintidós años. Este tuvo treinta hijos que cabalgaban sobre treinta asnos,